11 y 35 de la mañana pasó una breve tanda y ahora vamos a un momento especial, a un momento cultural, porque este viernes en la Nogalera, la sala de teatro de acá, de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, se va a estar presentando Laguna de Raquel Liana y para hablar de Laguna vamos a hablar con Paula Neri, que ya está en comunicación con nosotros, la directora y la encargada de la puesta en escena. Bienvenida, Paula. Hola, ¿cómo estás, Sofía? Muchas gracias por llamar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por darnos estos minutitos de tu tiempo para saber qué es el Laguna, qué se va a estar presentando este viernes. Bueno, bueno, el laguna es un es un texto, es una obra de teatro que escribió Raquel Diana, eh, llevó a mis manos así como un regalo, ¿no?, como de, de casualidad, porque es un texto que acá no, no es muy fácil de conseguir, el libro quiero decir, ¿no? Claro. Eh, y yo en ese momento, esto fue hace como cinco años, estaba, estaba coordinando un taller de actuación acá en San Marcos Sierras y lo, lo llevé, el libro, para ver qué podía pasar con todas las obras que había ahí y bueno y en ese momento Laguna fue como la que la que habían elegido todos y así empezó esto este este contexto lo hago porque es importante saber que es el origen de la apuesta tiene que ver con la lectura que se hizo eh, en ese taller entonces uh -huh. a partir de esa lectura donde yo vi que funcionaba muy bien Eh, la dramaturgia de Raquel en, en esa lectura Empecé a trabajar desde, desde ese punto de partida ¿no? Desde actores que leen De hecho cuando la estrenamos Le llamamos Laguna Cuatro actores que leen uh -huh. Y luego fue de, dejamos de sentirnos cómodos Con con hablar solo de cuatro actores Porque hay dos actrices claro. Entonces eh, le terminó quedando esto ¿no? Como Laguna de Raquel Diana Teatro para la Memoria ¿Por qué teatro? eh Entonces, eh, perdón. No, no, no, adelante, adelante. Sí, entonces esa apuesta eh, la hicimos antes de la pandemia, fuimos a Córdoba, estuvimos en un ciclo de teatro y memoria que está re bueno, eh, y teníamos, estábamos muy cerca de arrancar y la pandemia tuvo como, como es de público conocimiento, uh -huh. y ahora la retomamos porque siempre quisimos volver a hacerla y ya es una apuesta eh, un poquito como como superadora del anterior, se puede decir, ¿no? Como ya es, es una lectura que, no solo porque ya las actuaciones están muy maduras, está todo muy comprendido, ya la hicimos muchas veces y tenemos la posibilidad de tener muchos ensayos, entonces, desde ese punto de vista, pero también hay otra propuesta de los cuerpos, que si bien leen, también tienen como una dinámica de acción que, que bueno que está como más orientada a la actuación pero siempre desde, desde la lectura no uh -huh. eh, así que bueno no no no sé si voy a contar mucho más pero esa es más o menos la historia que te cuento sobre la apuesta claro. o sea. esta obra actúan varias personas por lo que veo en sí. el flyer y también hay músicos invitados sí sí porque bueno en esta en esta de de, de volver a hacerla y de de, de retomar la puesta también eh, se nos ocurrió que podía tener un final musical porque trabajamos con un candombe muy famoso que es candombe de, de mucho palo que es es muy divino y bueno la verdad es que tiene que ver con, con con lo que habla digamos que lo que toma lo que toma Raquel para contar Laguna es el proceso militar en Uruguay ¿no? Uh -huh. que, que fue como acompañó nuestra historia también eh, digamos todo se toca y todo tiene los mismos puntos en común eh, y este candombe también habla de algo, de algo que tiene que ver con eso eh, entonces eh, trabajamos con un músico aquí en San Marcos que también tiene como mucha influencia de la murga Eh, entonces hicimos con él como toda una preparación vocal para terminar con eh, este coro, digamos, ¿no? Porque sí. tiene un final, o sea, la obra, o sea, quedás como, viste, después de todo ese relato Muy atravesado, conmovido, conmovida, y bueno, estamos agregando esto Y a cada lugar donde vayamos estamos tratando de, de, de dar con el embajador musical Uh -huh. Que el viernes es Allende que además es un amigo que vivió en San Marcos y que queremos mucho. Y bueno, tenemos la suerte de que anda por ahí, por los pavos de jardín. Así que va a uh -huh. estar eh, Fran haciendo el cierre musical con nosotros. Estamos muy felices de que eso sea así. Qué bien. Esto también le agrega a que cada ob obra, cada presentación de la obra sea bastante singular. Claro. Claro, sí, sí, porque porque puede ser, no sé, imagínate si vamos a a Cosquín, por ejemplo. Uh -huh. Y bueno, en ese caso por ahí es una música, claro. ¿no? Entonces, eh, bueno, eso, como que por, puede ir variando así como vos decís y que cada vez tenga ese, esa cereza, ¿no? Uh -huh. Para para coronar esta obra. Y los actores, eh, hay un actor de Capilla del Monte que es el Ser Chagur, Eh, después aquí, eh, después son todos de San Marcos, Cruz de Eje también, eh, Soledad López Bach, Tamara Mangiarotti y Pablo Juan González. Uh -huh. Ellos son los que terminan de componer el elenco de estos cuatro que leen eh, la obra de Raquel. es como Vos contabas al principio que cuando decidieron hacer Laguna es porque viste que funcionaba dentro de este grupo este grupo ya venía trabajando desde antes este elenco solamente se juntó para hacer Laguna en particular o ya vienen Ajá. desde hace bastante bueno mira dos de ellos estaban en este taller que te digo que uh -huh. fue el que inauguró eh, la apuesta y después fueron cambiando eh, o sea quedan dos que son justo los masculinos Pablo y Fer Y tanto Tamara como Soledad fueron reemplazando otras actrices. Eh, y ahora, bueno, igual con, con Tenko, el que se va a presentar en Chardino, la eh, venimos haciendo hace un montón. Uh -huh. O sea, ya antes de la pandemia éramos estos que somos. Eh, y nos detuvimos, hicimos un, un como un cortometraje en el que participó Raquel, porque estuvimos a punto, Raquel tenía pasaje en avión para venir, claro. y bueno, la pandemia, pero sí, eso fue algo que que fue un garrón, como te podrás imaginar, porque a, a, la remamos mucho para lograr esa, nada, ese evento que se iba a dar, y, y de un día para el otro le dijimos, Raquel, eh, no vayas al aeropuerto. Claro. <risa> <risa> eh, pero sí, somos los mismos y estamos muy, o sea, la obra está en un punto, la verdad, muy exquisito eh de, de eso no una expresión de la actuación que yo estoy muy contenta con lo que estamos haciendo y y bueno gusta un montón ¿viste? cuando cuando cuando se habla en estos términos de que te gusta una obra es hermosa y también bueno tiene tiene como eh, esto otro que de lo que habla en la temática como argentinos nos atraviesa y como seres humanos también uh -huh. un montón eh Y bueno, y ahí estamos, lo tenemos que hacer también, Laguna es una obra que tenemos que hacer y la vamos a seguir haciendo con la idea de todos los 24 estar allí donde nos llamen. Uh -huh. Y bueno, en este caso, en La Nogalera, que ya alojó varias obras que hice, que hicimos, el Fer ya estuvo ahí también, yo estuve con otras obras, con La Narradora Impura, que es una que fuimos un par de veces, y bueno, y ahora toca Laguna, que bueno... Y eh, es una sala muy hermosa para Laguna también. Así es. Eh, este 24 de mayo, entonces, para los que están del otro lado del parlante, se va a estar presentando Laguna. Como decías, eh, tratar de presentarlas presentarla todos los 24 eh, es bastante importante para nosotros. El 24 es una fecha importante y muy significativa. ¿Ya tienen eh, dónde van a estar el próximo 24 o todavía no? Mira, hay una idea de que estemos en Cruz del Eje en el Conservatorio de Música, porque 24 de junio cae el lunes, uh -huh. eh, y así seguiremos. También tenemos una muy, muy cerquita de, de esta de Jardino, que es el 26, aquí en San Marcos Sierras uh -huh. en nuestra Casa de Cultura, pero el, el 24 de junio, que es como la pregunta de vos me hacés, es muy probable que estemos en Cruz del Eje, Eh, y bueno, y así seguiremos estamos haciendo una producción muy autogestiva como siempre y como lo, lo que sabemos hacer, entonces eh, todas las personas que somos parte de este de este elenco de esta obra estamos así trabajando para ir a Córdoba, para llevarla, para volver a sacarla de San Marcos que es lo que queremos con el teatro, ¿no? Claro. que salga que las a todos lados mhm uh -huh. Eh, ¿a ¿Alguien que esté del otro lado le preste an eh, atención a esta fecha en particular de la nogalera pero que no pueda asistir? ¿Cómo puede saber dónde se va va a seguir presentándose Laguna? Bueno, Laguna tiene un Instagram eh, y también nosotros tenemos nuestros nuestras redes eh, de Facebook, pero el Instagram de Laguna es Laguna, uh -huh. eh, así que lo van a encontrar... Laguna de Raquel Diana, ahí nomás ya van a ver eh, las gráficas que son hermosas, unas gráficas muy lindas que hizo la Natifecia, que es una también una, una amiga de, de la compañía. Eh, así que bueno ahí en Laguna y si no bueno Paula Neria es mi nombre, eh, ahí también pueden pueden ir a mi Facebook, que es donde también eh publico, Lola Querida, que es una de las actrices, la Sole López Vaca también tiene sus redes muy activas, Tamara también, así que bueno, ahí nos pueden nos pueden seguir. Te agradezco un montón por esta pregunta que es re importante, ¿no?, como saber cómo <ríe> cómo nos pueden perseguir. Eh, así que así nos pueden perseguir. Perfecto. El 24 en Jardino y el 26 acá en San Marcos, para quienes anden eh, con, con ganas de repetir, vamos a decir. Y quiero aprovechar para agradecerle un montón a la Marcela Ganapol, que yo sé que es una amiga de la casa y también es, es. es una queridísima colega aquí en San Marcos, la queremos un montón y ella también estaba haciendo ahí fuerza para, para que vaya gente en este fin de semana, que por ahí va a estar fresco, pero el Nano Galera los vamos a recontraabrazar. Sí, y además sí, es un espacio con calefacción y, y claro. siempre que hace frío está hermoso para ver teatro. Sí, sé que hay que reservar porque uh -huh. tampoco es tampoco es el estadio. De... <risa> Así que aproveche para reservar. Eh, aquí en el flyer. Pero aquí que estar lleno al flyer para pasar el teléfono. Uh -huh. sí, con característica de de San Marcos 3549. Ahí va a estar recibiendo las las. Uy, estoy buscando. Acá Access. lo tengo si querés. ¿Lo tenés? Sí, sí. Buenísimo. Las reservas se pueden hacer al 3549 cinco cuatro nueve cincuenta y También paso a decir que eh, los socios de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones que tengan su cuota al día pueden adquirir su entrada gratuita. Este servicio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones mandando un mail anticipadamente a @gmail com solicitando su entrada. Y bueno, también sab saben que se pueden hacer eh, reservas, pero con pago anticipado acá en la Biblioteca Popular. Lo pueden hacer presencialmente pagando en efectivo en los horarios que esté abierta la biblioteca y si no, mandando un mail por disponibilidad a belugones.gmail.com y ahí se encargan de hacer la reserva a través de la transferencia. Es muy importante preguntar si hay disponibilidad porque a mí me parece que esta es una obra que va a explotar. Ay, qué lindo. Sí, sí, sí. Hay bastante movimiento acá en Jardín. Me ha llegado un millón de veces el flyer y eso siempre es una buena señal. Uy, qué lindo. Bueno, gracias. Sí, sí. No se la pierdan, no se la pierdan. Que, que bueno. O sea, ir para nosotros es un esfuerzo, eh, no, no de voluntad sino de recursos. Uh -huh. Claro. La verdad que, que el combustible, bueno, eh, como ustedes ya se pueden imaginar. No es que podemos ir muy seguido a Giardino, aunque estemos tan cerca. Pero pero bueno, ahí ya estamos, ya estamos. El, el viernes estamos saliendo con muchas ganas de estar ahí. Excelente. Bueno, Paula, un gracias. abrazo grande y nos vemos este viernes. Eh, bueno, dale, te esperamos, Sofía, y esperamos a todas y a todos los que tengan ganas de, de ver teatro y acompañarnos. Muchas gracias. A vos.